Estamos leyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Libro de Números, capítulo 10. Les invito a que busquen en sus Biblias, libro de Números, capítulo 10. Comenzando desde el versículo primero. Jehová habló a Moisés diciendo: h a z t e dos trompetas de plata de obra de martillo las harás. Las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren sólo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis al arma, Entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. En el año segundo, en el mes segundo, a los veinte días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero, por sus ejércitos. Y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de i s a a c a r Natanael, hijo de Suar. y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de s a b u l ó n Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de s u r i z a d a i Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, e l i a s a b hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los Coatitas, llevando el santuario. Y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar a la bandera del campamento de los hijos de e f r a í n por sus ejércitos. Y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos. Y a y e s e r hijo de a m i s a d a i estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, p a j i e l hijo de Ocrán. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Obada, hijo de Rahuel, Madianita, su suegro: Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, Yo os lo daré. Ven con nosotros, y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, Yo no iré. sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, Te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de tres días, Y el arca del pacto de Jehová fue delante de Helios camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre Helios de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Y huyen de tu presencia los que Y de presencia te aborrecen. los cuando ella se detenía decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel.